Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vengo a preguntar para el abacante del sistema de cómputo. Ah, claro que sí. Nada más tienes que llenar la solicitud de empleo y asistir a una entrevista. Ok, yo traigo mi solicitud elaborada. No, no nos sirve de todo. Necesito que llene la solicitud de la empresa. Mmm... Nombre completo, puesto solicitado, sueldo mensual deseado, dirección, teléfono... Número de credencial de lector, número de tarjeta de crédito. Oye, disculpa, ¿es necesario el número de la tarjeta? Sí, porque ahí te depositaremos si llegas a conseguir el trabajo. Ok, ya está. Eduardo verificó todos los datos, pero le faltó uno, el aviso de privacidad. Al día siguiente, Eduardo salió con sus amigos y fueron a Parque Tesontle. Oigan, ¿quieren ir al cine? ¿Eh? Yo invito ¡Sí! ¡Claro! Va, pero dejen paso al cajero ¿vale? Al llegar al cajero se dio cuenta que... Ya no tengo dinero Y yo estoy seguro que tenía tres mil pesos No manches, ¿en serio? ¿No diste tus datos como teléfono o número de la tarjeta? No Ah, no, sí Ayer fui a una entrevista de trabajo ¿Y no te fijaste si tenía aviso de privacidad? La verdad no lo leí completo, solo llené los datos. Cuando acudas a una entrevista de trabajo, lee todo antes de llenar y asegúrate que tenga el aviso de privacidad, porque situaciones como estas pasan todos los días.